capítulo de Rizosónica, el día de hoy estoy acompañada nuevamente de mis bastardos <risa> ¿Cómo estás? ¿Sí? De Carlos y Edgardo y el día de hoy es tema libre, así que eh, no sé quién quiere partir, pero es como una tarea cosas? esto, sí, podría estar Hola ¿No Radio de Rizosónica el día de hoy vamos a escuchar selecciones personales de lo que están escuchando y de lo que les gusta Vamos oh, con Tokyo Police Club, The Whitest Way Alive, realidad. ¡Ay para decir la suya. tuya! No teníamos nada de tiempo y trajimos cualquier cosa, no. <risa> nomás. De Lorian, <risa> Day Bueno, ya, pero, pero yo, yo, yo, yo quiero partir, yo quiero partir. ¿Cuál voy a poner? Eh, ay, no los veo. Ah sí, ya quiero poner a DeLorean. Y va a ir en este orden, vamos a buscar el primero Complexity Reducer y Metropolitan Death. Canciones para hacer el soundtrack del libro Mutaciones de Ramkunta. En cada Claro. Si a alguien le si a alguien le llega la referencia. Acá. Eso era Lorian y ahora vamos con... no sé, vamos a decir al aire ahora porque está un poco uh, inconexos con el resto del equipo de Rizosónica. Sí, pero yo no puedo decir porque yo ya tiré. Ah, yo, yo quiero, yo quiero. Sí. Quiero tirar Ula de The Cooks. Y? Ah, y después... Jolly Holland. Jolly Holland. Ah, que lindo este. Springtime sí. can kill you. Mm. Bonito. Ya. Yeah. Yeah, de yeah. Cooks y Springtanque, can tell you de the... Jolihola, Jolihola, en Resonica 92.7 de Radio Neta.cl .cl que nos escuchen allí. And el that you love it here. You've got to stay on this rock, rock, an island on which you found a lovely Petty a you pretty, pretty, petticoat, and then you smiled, he got wild, you didn't understand that there's money to be made, beauty is a card that must get played by organisation.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 Okay. Like a dead for me Don't you see the ball at the same way get out, get out of your house Eso fue Jolly Holland Con Springtime, Can Clanky You" Y... Y ahora vamos a decidir al aire qué canción va a venir después. La canción que sonó antes era de Cooks. También. Que la linda lo encuentra muy pop. Ya po, y si ya pues. Si no, si lo encuentro super pop. Y si tú lo encuentras en pop, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿por qué no podría yo traer el último de One Stefani a la mesa? Mm, ya, cuando lo remezcle. Es tal. que sabéis que de Cooks me suena como a canción que podría aparecer en películas de finales de los 90, ¿cachai? De las adolescentes Las películas para adolescentes de, de finales de los 90 para mi Cooks cae Está en la misma categoría de la canción de la película Tante 10 cosas que odio de ti, eh, ¿Viste? Sí. ¿Pero y qué tiene de malo? Porque sí. tenés como un alma de quinceañera. ¿De quinceañera? Tú eres como más quinceañera que yo y el No, nunca, mentira. ¿no? Ya, eh... ¿Los cuentas a tu Después que se nos salió de ir a la conversación de <ríe> entre canciones. Que sí, a ver, ¿qué? Eh, ah. Burning the whitest boy alive, proyecto alemán de... <coughs> que ya pusimos a Rizosónica. que ya pusimos a Rezozónica pero antes que yo llegara ay si por no antes y después del carro. claro, hoy día nos odiábamos, ah, ¿no cierto? Sí. sí ya bien y, ya y bien. luego los canadienses ya vamos cargados a Canadá por mi parte al menos, con la ferracía de Police Club rogueritos y mamones en sónica 92.7 en Valparaíso en la galloneta en realidad, pero bueno <risa> que nada en realidad. ¿Qué es tu descargo. ¿Qué hago? Me descargo al aire. Sobre que hoy día estamos súper violentos para la emisión del programa. Y él se enojó porque yo no sé lo que es un sampler. Me dijo, ¿cómo no puedes saber lo que es un sampler? Yo <risa> le dije, mejor que reconozca que no sé, a que mienta a que sepo. ¿O no? Sí, pues. Bueno, en cada chica gritona ahora vamos a decir al aire mm -hmm. cuáles son la, las siguientes canciones. Ah, yo quiero con una mía. No, yo quiero Midlake. Ya, yeah. Ya, Midlake, ¿y? tú? Ya, yeah, vamos a escuchar Midlake y la canción Roscoe, que trajo el carno. ¿Y cuál va a, uh, a ver, tú? Last Days of April y la canción Great White Jones. En Sónica, O cada chica gritona. Cállate. En Vía X. I was gone. Eso era mid -Lay. Y Last Days of Right Bro Y La Linda y El Otibar sí, Espera, ¿qué era eso? <risa> no sé. eso no era nada Y ahora mientras La Linda va al baño Vamos a seguir con el programa no, Si no voy a al baño me voy a aguantar, me voy a aguantar Vamos a... <risa> ¿Qué ahora, vamos a poner ahora? Ahora yeah, vamos a tirar like. Una dupleta una de Small Scenes Un grupo canadiense Que antes, estoy medio pegado con los canadienses Disculpen que antes se llamaba The Ladies and Gentlemen un tipo de 25 años que decidió a los 25 años cuando pasaba por su crisis de la mediana edad Algunos deciden hacer, un grupo, algunos deciden hacer un grupo de música o otros participar en programas de radio y vamos con sus canciones Stay que era como el gran single que lo regalaron en su sitio y Big Within o Small Sins ¿tienen los buenos nombres de la canción Echale eh, un ojo a su sitio sale como su historia bien Bien sencillita y fácil de leer ¿Cuál es el nombre del sitio? SmallSingsMusic.com dot, dot, dot com Slash And dot <risa> Slash Somos la linda, el Edgardo y carlos En Risasánica Y entre medio de nosotras está SmallSings Ahí pasaba Small Scenes. En este último bloque de Risu Sónica vamos con dos canciones que elegimos a medias con Linda. Primero vale. el especial de semana. Vale. es la canción de. La miedo primero. Sí. Ya esta canción eh, se llama It's Five y es del grupo Architecture in Helsinki. Del disco sí. In Case We Die. Y después vamos con unas chicas que no sé nacionalidad, no sé nada. Sé que tienen actitud, ¿cómo se llaman? se llaman You Say Party, We Say Die y hacen es como una especie de punk te... rock de moda ¿Pero la, can la canción que escogiste ahora fue la que? ¿Por qué, te llamó ¿Por qué te llamó la atención esta canción? porque me habías dicho que era malo es que lo escuché hartas veces en la semana y de esas hartas veces que lo escuché me... ¿Te obligaste a que esta te gustara? No, me, me gustaron tres, de hecho menos vale la que tiene el, el nombre bueno, el disco, le doy el dato para, para que lo busquen eh, se llama... O lose, lose All Time como pierde todo el tiempo Y la canción en realidad Hay una canción que se llama Dance Floor Destroyer Que era como la canción que prometía Prometía tenía, que prometí que tenía el nombre. ese título. Sí, que prometía y es la canción más mole del disco Pero tiene tres tracks que son bastante Decentes, danseables Y disfrutables Entonces vamos con Architecture in Helsinki y Party we say Die Enrique su Sónica, en la ausencia de Carlos. No, sí, Carlos está aquí, todo el rato. Sí, hablemos de la base, de mods, mouse. mouse. Déjame ah, la verginal. Ay, yo Stranger, danger. Danger, Stranger, when you gonna follow through. The We say party, you say Die. Con like I give a Y ahora ya estamos al final de bien. capítulo número 21, Rizosónica. Programa más sobre pronunciado del dial. Y, <risa> y el, el más, más violento también. El más malabón del dial. <risa> Programa Hablemos y... de más. Hablemos de Modest Mouse. Sí, tiene disco nuevo. Tanta agresividad sobre una canción tan linda. <risa> sí. No, a mí ya se me gustó la agresividad. A mí se me pasó la agresividad y ahora me entró el sueño. ¿En serio no vamos a ir a celebrar? Pero aquí está abierto. No. <risa> Día martes no hay nada abierto. Eh sí por ¿Pues la máscara. Sí ya. El sábado no, la sala. Estoy pasando como viste no sé si se puede. Sí. ¿De acuerdo estamos a entrar gratis cualquiera. cualquiera Claro. Claro. Eh, eh. Ya es un mouse, eh, tiene disco nuevo single dashboard. ¿Cómo se llama el disco nuevo? Te digo, en tres segundos por mientras rellena ¿De, ah, de te qué te año era la, la canción no. que pusiste? Gente. ¿De qué año era el disco de Architecture in Kaczynski? Sí. Mm, yo creo que del siglo XXI <risa> Hace como dos años atrás por lo menos Ya, ya El disco de nuevo de Modest Mouse se llama We Were Dead Before The Ship Even Sank Ah, sí, sí Yeah, no. no me, no, no me corrija, por favor. Sobrepronunciaremos. We were dead before the ship even sank. Oye, <risa> trabaja de subtituladora de películas en su tiempo libre. Sería sí. file trabajar después de ¿Qué se eso, o sea, yeah. hacer eso. Ya. Eso es todo, queridos radiovidentes. Qué fue, reividente. Volvió a la violencia. Ya. <risa> yeah. eh, ¿Algo más que decir, no. Carlos? Un saludo a tu mamá, ¿no? no mi papá va a venir el otro fin de semana. ¿En serio? Sí, sí. Qué bonito, ya que familiar. familia termina este capítulo de Rizosónica, tú linda, no tienes nada que decir. Sí, sí, tengo que decir. Hoy día vino mi hermano y dijo, te quiero mucho. Ojalá estés escuchando este programa. Mi papá no lo escucha ni cagando, así que... Pero tus papás son súper ¿Por los demás que lo pueden estar escuchando. ¿O podrían? Sí, de verdad, pero no me Lo encuentran, mamá. como... Es que son... <risa> este es uno de los tantos proyectos que tiene su hijo. Oh. No te vayas que soy muy pop. Hasta no la próxima semana. En tonos punteros se va a resucitar. Chao.